Mira, vamos a charlar unos minutos ahora con un vecino de Realico, Pablo Ale. Eh, Pablo, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, y a toda la audiencia... Bueno, eh, Pablo, a ver, eh, contanos un poquito qué está pasando. En realidad, ¿qué pasó el sábado ahí en Realicó y Huincar, en Ancó, en las dos localidades vecinas que están en el límite eh, provincial? Eh, contanos, a ver, eh, la caravana que realizaron, ¿se pudieron reencontrar con algún familiar que no veían desde marzo? Eh, ¿Qué están reclamando? ¿Por qué lo hicieron? A ver, introducinos un poquito. Eh, sí, Pablo, eh, primero te voy a corregir que bueno que fue el día... 4 del 10, el domingo. Ah, el domingo, no fue el sábado, perdón. El domingo. Fue mm. a las 9 y 30 horas, vecinos de Rialicó eh, se autoconvocaron para hacer una caravana eh, desde el acceso de Ruta 35 hacia el límite con Córdoba. Sí. Eh, con el objetivo de encontrarse con vecinos de Huinca, Renanco y Zona. Mm. Eh, bueno, o sea, el objetivo era juntar eh, firmas para un petitorio eh, para libre tránsito entre provincias. P ¿Pudieron...? Eh, bueno, P o sea, una vez que... Sí, perdón. No, no, no, continúa, continúa. Una vez que se dio inicio, este, pasando por el control policial, el cual eh, eh, sacaron fotos con el celular a nuestros documentos de identidad, o sea, yo pensé que iba a pedir eh, este, los documentos que siempre te piden, o sea... Eh, carnet de conductor, este tarjeta verde y seguro. No, nos pidieron el, el documento de identidad y bueno sacaron fotos. Mm. Eh, bueno, llegando al límite eh, y control policial de Córdoba, o sea, ahí en el mismo límite está hay un control, una casilla con un control donde bueno había cuatro efectivos policiales. Eh, bueno, en el transcurso de la mañana se fue sumando gente que llegaron a ser más de 70 vehículos que, había, que, que estaban estacionados ahí en ese momento. Mm. Eh, pero hubo más, más, más de 70 vehículos. Sí. Eh, también los carmeneros eh, se detuvieron con, con respeto y eh, presenciaron la reunión. Mm. Ahí en eh, la, eh, eh, firmaron un petitorio, me decías. ¿El petitorio ese para entregar a qué autoridades? ¿A las de la provincia de Córdoba y a las de La Pampa también? La, claro, claro, sí, sí, uh -huh. sí. O sea, eh, mucha, mucha, mucha eh, información tampoco tengo, pero bueno, sí, o sea, la idea era esa, de, de, de juntar firmas y, bueno, y dárselas ahí a, la, a, la, a las autoridades, sí. Claro, eh, Pablo, se bajaron de los de los autos, eh, todos, la gente, todos se bajaron, todos, mm. todos, todos, todos. Eh, este, uh, bueno, sí. No, hubo gente que se pudo eh, ver a su familiar que no veía desde marzo. ¿Ocurrió eso también? Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Mm. Exactamente, o sea, de eso también se trataba un poco, ¿no? Mm. Este. Eh, los, los medios periodísticos eh, se hicieron presentes también, este, tanto de, de Winca como, como el de Relicó. este, En el medio de la ruta se instaló una mesa con una planilla para firmar. Sí. Este, bueno, como, como dijimos recién, eh, hubo momentos emocionantes. Eh, como cuando ro rompieron el llanto al, al reencontrarse con sus seres queridos, mm. que no se veían desde bueno, de que el inicio de la cuarentena. Claro. Eh. Este, en el transcurso de la mañana sí. se sumó más gente también, mm. eh, tanto, tanto de Winka como de Ralecó. Este, no pude reconocer ningún mandatario, o sea, no, no, no la verdad que no, no. Si, si estuvieron, bueno, que me disculpe, pero no, no, yo no vi ninguno. ¿Algún funcionario? Eh, no, alg ¿Alguna autoridad, decís vos? Claro, claro, autoridades políticas. No. Sí, sí. sí. sí, sí. Este, sí, sí. Este, solo los efectivos policiales eh, presentes en el lugar. Eh, ¿Cuál fue la actitud de la policía? ¿Cómo fue? No, no, pacífico, o sea, tranquilo, solamente, bueno, eh, tomaron fotos, este, bueno, ahí en el control tomaron fotos al, al, al documento, y bueno, solamente estaban ahí a la orilla de la ruta, este, sin, sin molestar. Claro. ¿Cortaron el tránsito por algún momento eh, los vecinos? Claro, o sea, eh, bueno, o sea, la, la misma gente que iba llegando se iba autoconvocando, este, iba estacionando, eh, los camiones que, se, o sea, parados en la ruta este bueno la la policía o sea todo tranquilo este eh, o sea eh, los camioneros se eh, bajaron este bueno entendieron eh, presenciaron eh, este bueno y también compartieron no es cierto ahí el, el el momento y bueno sí entendieron muy bien de qué se trataba sí. este así que no no no no hubo, no hubo ningún ningún tipo de, de de problemas. Mm. Eh, la queja principal que viste o que escuchaste es de eh, comerciantes, productores, o de la gente común eh, que no puede ver a su familiar. No, no, porque... son gente, gente, gente eh, de, de los mismos pueblos que, bueno, que quieren eh, eh, transitar y, bueno, que por cuestiones de salud también, hay mucha gente que tiene eh, problemas de salud y, y, bueno, necesita también, se, se van a asistir a, a, a Relicó, a la clínica de Relicó. Mm. Este, después, bueno... Eh, hay también eh, familiares, eh, hijos que han quedado de, de, de este lado de La Pampa y no pueden ver, y, o sea, y viceversa también. Ah, este, entonces, bueno, y por una cuestión también, sí, que es mucho, eh, es mucho, digamos, control y, y ha, ha habido un, un, un problema también con, con un fallecimiento, este, por eso... Este, también toda esta, esta, esta caravana ¿no? que se hizo ahí, esta mm. reunión. ¿Y, y, ¿Y la gente entiende que estamos en una pandemia? Sí, por supuesto, estaban todos con barbijo, o sea, eh, eh, está bien, por ahí no, eh, la distancia no es que se, se tomaban, o sea, fue un momento único, o sea, perfectamente entiende la gente que, que estamos en... En, pand en pandemia, mm, está bien. Eh, sí, sí eh, se, vio, se vieron algunas imágenes. Bueno, el distanciamiento, por supuesto, en, en, en, cuando se concentraron ahí no se respetó. Sí, sí. había varias gente con barbijo, sí, la gran sí. mayoría. Bueno, pero o sea, todos estuvimos en cuarentena y creo que no estamos enfermos. O sea, en todo caso, hubiera habido eh, doctores en vez de policía. O sea, y, y bueno, pero por ahí, por ahí no viene el caso, ¿no?, de comentar esto. Eh, Pablo, la, la, ex, eh, la exigencia es que mmm, la gente de Córdoba que quiere venir a la provincia de La Pampa eh, tenga que hacer la cuarentena. ¿Están reclamando no hacer la cuarentena? ¿Cómo es lo que reclaman? Eh, Digo, no, por... en ningún momento escuché eso y no, ah. no tengo conocimiento sobre eso. Ah. Eh, bueno, solamente que, bueno, que eh, sucedió eso. O sea, el relato es eh, contarle lo que sucedió eh, mm. ese día, el domingo. Este, pero bueno, podemos eh, podemos ampliar, eh, eh, eh, eh, como es eh, tratando de, de que otra gente participe también en en, en en contarle, o sea, en la radio en vivo también. Claro está bien eh, sí, sí sí la idea es tener eh, la voz de algún otro otra vecina también de de Huinca Renancó sí, supuesto, teniendo teniendo en cuenta que Huinca Renancó tiene circulación comunitaria del virus eh, cosa que sí. en Realicó no eh, por eso es claro. una complicación también sí, sí, mm. sí, sí, sí, sí, sí. Eh, bien Pablo eh, queríamos tener eh, una versión eh, de lo que había sucedido eh, este fin de semana eh, con ¿Puedo, esta movilización puedo agregar un sí sí sí más vale bueno eh, el encuentro de los vecinos eh, finalizó a las eh, 12 horas aproximadamente, eh, abriendo, abriendo el paso a los transportistas, o sea que en un momento se los obligó, o sea, ellos entendieron perfecto cómo venía el tema, este, que bueno, en agradecimiento de parte de la multitud que se encontraba en ese momento, eh, se los despidió con un fuerte aplauso, y bueno, entre bocinas y aplausos... Eh, todo finalizó eh, bien mm. eh, la gente se fue retirando pacíficamente sin ningún incidente que eso quiero aclararlo o sea, fue una marcha pacífica ahí, no es cierto una reunión pacífica eh, pasando de vuelta por el control policial del puesto caminero o sea de vuelta se pasó bueno sin ningún problema dejaron pasar los efectivos bueno y quiero decir que de mi consideración asistí a la caravana mm. por empatía por las personas que están sufriendo las consecuencias que en el presente estamos viviendo. Eh, es todo lo que puedo contarle y, bueno, y compartir. Está, está Pablo. Eh, te agradecemos eh, este relato eh, eh, que has hecho en Radio Kermés. Eh, sí. Que tengas buen día. Desde ya, muchísimas gracias a, a, a todos y a, la, y a la audiencia en especial.